publicados tanto en AgoraSol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com Hoy vamos a dedicar el programa a algunos conciertos que tendrán lugar en los próximos días. Comenzamos con miau trío de punk que estarán actuando el próximo viernes 21 de octubre en la Sala Juglar, en Madrid, a partir de las 21 horas. Vamos a escuchar un extracto de su música. Más información en miau miau miau bandcamp.com estará actuando ese mismo día en el juglar atomizador uno de los muchos proyectos de José ex miembro de aaron With A View tras su andadura con el grupo madrileño que acabó allá por el 2003 la producción de, de José ha sido imparable comenzó ya en el 2001 con ensaladilla rusa que facturaba pequeñas bombitas hardcore dinamitadoras de poco más de un minuto, cuya continuación fue campamento ñec, ñec de aires más tropicales pero con la misma naturaleza explosiva. Como atomizador ha cambiado de esencia sonora a gusto en cada nuevo parto creativo, desde el experimental hasta el finger picking de guitarra y ukelele. Vamos a escuchar un extracto de Y que es exactamente un sueño, publicado en el año 2020 Cambiamos de tercio para escuchar a Acid Mother Temple and the Melting Paraíso UFO, que estarán de gira por España entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre en diferentes ciudades. Más información en www.giradiscos.org barra Acid-Mothers-Temple Acid Mother Temple es llevan formulando y haciendo mutar su universo artístico desde 1995, año en el que liderados por Kawabata Makoto comenzaron su trayectoria como colectivo multidisciplinar que abancaba tantos músicos como bailarines, artistas plásticos, ex-yakuzas y todo tipo de personalidades. La única premisa o hilo conductor capaz de servir como comunicación entre todos es el culto de la música improvisada. Aunque su intensa historia discográfica se extiende ya más de dos décadas, abarcando todo tipo de estilos de composición, del folk con tintes psicodélicos a la composición minimalista, y más de un centenar de lanzamientos, tanto como en solitario como en colectivo. Asis Mother Temple continúan con su espíritu en el que el cambio es la única constante. En diciembre de 2017, Asis Mother Temple and Melting Paraíso UFO dieron la bienvenida al nuevo vocalista, joyson Tzu, punto de inflexión para la reconstrucción y nueva encarnación del colectivo para esta nueva etapa. Tras un primer espectáculo con el colectivo en Tokio en el anual Asis Mother Mothers Temple Festival, la banda ha afianzado su plantel actual eh, manteniendo a los fundadores Kawabata y Higashi hirochi al frente y despidiendo a otros importantes activos como Mitsuru Tabata. Asis mother Temple son por derecho propio los mayores exponentes de la psicodelia en Japón, dentro del mismo linaje de otras formaciones como les realices de nudes, high-rise, white heaven desde su conceptualización inicial a su planteamiento apostando por la diversidad y la evolución incansable, trazando importantes paralelismos con entidades como la Sanra Orquestra. Vamos a escuchar a continuación el tema Blue Velvet Blues del año 2019. Uh-oh. <laughs> Os vamos a dejar hasta el final del programa con huma Utku, la cual explora las posibilidades de interrelación entre las texturas sonoras y el beat para evocar una sensación de calma y sosiego dentro de la música electrónica. Su formación como psicóloga ha sido clave en la concepción de su segundo disco, que presenta ahora por primera vez en España dentro del festival She Makes Noise. Más información sobre este festival en... See makes noise festival tourm.com Su actuación tendrá lugar el 22 de octubre a partir de las 9 de la tarde. The Psychologies está editado por el sello austriaco Mego, alejada de toda etiqueta comercial. En su práctica convergen grabaciones de campo, instrumentos como el piano y ambientes atmosféricos densos y oscuros, limítrofes con el minimal tecno junto a pinceladas de noise y ritmos ancestrales venidos del Medio Oriente. Utku entiende su música como herramienta para contarnos historias. Sus composiciones se inspiran en la condición humana, la psicología junguiana y el misticismo y el folclor de su país de origen, Turquía. Vamos a escuchar un extracto de su música incluida en The Psychologic y también de su primer disco titulado Gnosis, publicado en el año 2019 por Karl Récords, sello alemán fundado en 2006. En las locuciones estuvo Patricia Manosalva y en la selección musical Edición y Control de Sonido César Pradíez. Hasta la próxima. Thank you.